Así llegamos a, al Desembarco de los 33 Orientales, 1825. A veces aparece como una gesta sorprendente por la pasión de los orientales por la libertad. Desde el punto de vista más eh, estrictamente del derecho internacional, los 33 Orientales son la declaración formal de guerra de las Provincias Unidas al Imperio de Brasil. Un puñado de orientales, una especie de Estado Mayor de la Revolución, donde la mayoría eran orientales, pero también había gente de otras provincias, armado, equipado en territorio de las Provincias Unidas, cruza la frontera internacional del río e invade territorio brasilero, porque esta era la provincia cisplatina del Brasil, era la continuidad sur del gran imperio de Brasil, cárcel de pueblos es importante este concepto de imperio porque no es que nosotros nos podamos, podamos sentir orgullosos de emanciparnos de los pueblos hermanos de Brasil los que gobernaban eran sus verdugos el imperio de Brasil era esclavista y era una verdadera cárcel de pueblos o sea que la lucha en la provincia oriental contra el imperio nos hermana y no nos separa de la lucha de los otros pueblos del imperio brasilero. Ahora bien Desde el punto de vista de los intereses de clase, que es lo que a nosotros nos interesa, se había producido una división en la oligarquía rioplatense. Por un lado, la oligarquía oriental, más vinculada a la trata negrera y al Brasil, se sentían cisplatinos, o sea, provincia platina, o sea, cisplatina del imperio de Brasil. Pero los saladeristas y los grandes hacendados latifundistas... Querían proteger el precio de sus bienes en Europa, no querían esa libertad total de comercio y esa estrategia proteccionista exigía un fuerte Estado rioplatense. En el proyecto de estos grandes hacendados, que podríamos llamar entre paréntesis patrióticos, lo importante para ellos era que el Río de la Plata pasara a ser un río interior de una gran potencia rioplatense. Por eso apoyan el desembarco de los 33 y llegan con una bandera muy similar a la paraguaya, federal, a los efectos de reavivar las brasas del artiguismo con un jefe que fue lugarteniente de Artigas. O sea que la rañaga tiene esa doble misión, por un lado satisfacer a todas las provincias, a unitarios y federales, pero por otro lado despertar los rescoldos artiguistas en el pueblo. Artigas no podía volver, políticamente hablando, porque hubiera acelerado las desavenencias entre los que lo habían apoyado y lo habían atacado. Ahora Artigas por ahora debía ser un espectador. Y los 33 desembarcan en la playa de la Graseada, es importante que su primer proclama se definen a sí mismos y si llaman a un pueblo como argentinos orientales, es decir, la vocación argentina, que en ese momento no significa República Argentina, que en ese momento significa Río de la Plata, Argenta, Plata, argentinos orientales, así convoca al pueblo oriental a una cruzada que tiene que parecerse a la artiguista para el pueblo, pero no para sus aliados de algunas provincias. El desembarco de los 33 es técnicamente entonces un acto de guerra y ahí viene el Estado Mayor que enseguida reactiva, por falta de recursos para un ejército regular, reactiva las redes populares de negros, de indios, que habían quedado de la época de Artigas. Por eso cuenta con Cheveste y otros vaqueanos que van convocando a una nueva admirable alarma para enfrentar al imperio que nos sojuzgaba y luchar por la unidad de las provincias unidas, ese era el objetivo de los 33 ahora bien, desde el punto de vista de, de la estrategia de los 33 el objetivo político militar era conseguir rápidas victorias en guerra irregular con las partidas que pudiera conseguir Cheveste y otros vaqueanos rápidas victorias sobre el ejército imperial con la acción de decían en la época, muerde y huye, es decir, este, eh, porque claro, la correlación de fuerzas le desfavorecía, a los efectos, ese era el objetivo político, de despertar una ola de entusiasmo en las demás provincias para que se sumaran destacamentos jujeños, entrerrianos, correntinos, bonaerenses, a la lucha común que los orientales lógicamente no podían dar solos contra ese inmenso imperio. El plan de la Cruzada Libertadora se va cumpliendo con una precisión de reloj. Comienzan las pronunciaciones o los pronunciamientos, como decían en la época. El imperio manda en su persecución a Fructoso Rivera con un destacamento fuerte. Rivera es hecho prisionero en el Arroyo Monzón. Es oficial del imperio, hay que recordar que Fructoso Rivera era oficial del imperio. Y Rivera negocia lo que más sabe hacer, cambiar de bando. Eh, es arrolladora la, la, la acción de los 33. Eh, en Florida se proclama la independencia y la anexión soberana a las Provincias Unidas. Artigas está con el corazón feliz en Paraguay por lo que está pasando. La batalla de Sarandí, el 12 de octubre. La toma de la fortaleza de Santa Teresa, el 31 de diciembre de ese año y al año siguiente ya llegan destacamentos de Argentina, desde las distintas provincias, fundamentalmente bonaerenses y entrerrianos, que se suman junto con, incluso con gente que era muy enemiga de Artigas, como el Manco Paz, es decir, se suman todos a la gran lucha contra el imperio de Brasil, y en 1817-18 son las grandes victorias, entre ellas la victoria de Ituzaingó, Donde el ejército imperial, al frente del cual estaba Ventos González, que huye cobardemente eh, Y deja sus tropas libres a su suerte, es decir, permiten un control prácticamente de todo Río Grande do Sul Cunde la alarma, en Buenos Aires ya se festeja, por parte incluso del pueblo humilde Se festeja la unificación y ahí se meten los ingleses Los ingleses nunca habían estado felices con que Brasil llegara hasta el Río de la Plata Pero mucho menos querían que el río de la Plata se transformara en un río interior de unas poderosas provincias unidas. Si la provincia oriental se unía a las otras, el estado era impresionante, el estado de las provincias unidas. Por lo tanto convencen a ambos bandos, a argentinos y a, y a brasileros, de que creen acá un estado tapón. Los orientales que están peleando por el sueño federal artiguista se enteran de que han quedado solos y se les da una libertad totalmente controlada totalmente vigilada pero que tienen que formar un nuevo estado es bastante complejo imaginar hoy el estado de ánimo de aquellos orientales que estaban apoyando a los 33 con una bandera federal y que soñaban con la reunificación de las provincias que había sido el sueño artigueño como se decía en la época pero en síntesis También para los montevideanos era todo muy complicado. En 1800, apenas, menos de 30 años atrás, tenía la bandera española en el fuerte. Después tuvieron la bandera de los ingleses cuando las invasiones. Después tuvieron la bandera española otra vez. Después tuvieron ondeando la bandera de las Provincias Unidas. Después la de Otorgués. Después la imperial portuguesa. Ahora ondeaba la bandera brasilera y ahora arriaban la bandera brasilera, pero no volvía la de las Provincias Unidas ni la de Artigas tenían que crear un nuevo Estado que no fuera artiguista, o sea, necesitaban hasta una bandera nueva y un nombre para un país que nunca lo tuvo y que terminó llamándose Estado Oriental del Uruguay, ese fue su bautismo, Estado Oriental del Uruguay, ni siquiera estaba claro si iba a ser una república, eh, porque solo podían definirse eh, por, por, por su posición geográfica. Antes era fácil decirse orientales porque había un occidente en su patria, pero ahora despojados de, del occidente eran orientales, pero aclarar del Uruguay, del río Uruguay. Por lo tanto, la Valleja es expulsado prácticamente de, de toda posibilidad de poder, eh, Oribe es neutralizado y eh, quien ponen de presidente de ese estado tutelado tenía que ser Fructuoso Rivera. El hombre capaz de ser dócil ante el imperio portugués brasilero que estaba vigilando, dócil ante los británicos, el hombre que más podía cumplir los planes de un Estado mediatizado y servil, era Fructuoso Rivera. Y allí quedó la Valleja, que incluso hizo dos insurrecciones en la, en la Serra de Ollarao, con, a, con charrúas contra el poder nuevamente constituido, pero se consolida el poder del Estado tutelado, del Estado reaccionario que nace en 1830.